Eh, ¿Qué tal, amigos? Estamos dando comienzo a la cuarta edición de su programa Radio Espacio. Mi nombre es Mauricio Bejar y los voy a acompañar durante este, el cuarto programa de nuestro espacio que está creado para ustedes. Pero para esto me encuentro con el rostro de la semana de la revista Times, mi amigo Alex Hernández. Mauricio. De partida te e u i o c a s t e porque no era la revista t i m e Ah, no era la t i m e Era la Topase. Ah, perfecto. Un error, un error. no, b u e n o no lo comete cualquiera. No, son parecidas, entonces. Claro. Me, tú sabes, ¿no? <risa> bueno,、eh, bueno, queremos darle la bienvenida al cuarto programa ya, Alex. Cuarto programa. Ya estamos cada vez más en tierra derecha. Y queremos recordarle nuestro sitio web que es www.radiospacio.tk. Y nuestro mail de contacto: r a d i o s p a c i o c o m Perfecto. Oye,、eh, queremos darle un agradecimiento a todos nuestros auditores que han estado escuchando a través de internet y a través de los CDs que se han repartido por ahí, ¿no? Y, pero de una manera muy especial a los que enviaron mail participando por los premios que otorgan nuestros gentiles patrocinadores. ¿Te parece, Alex? Muy bien, me parece. Mira, Humildes auspiciadores. Y de fuego, hermano, de fuego. Oye, primero a don Rodrigo Contreras, que es el ganador de la fotografía estudio 20x25, Gentileza de OBS Producciones Audiovisuales. A Gabriel Fuentes, que se ganó sándwich y bebidas para dos personas en el l o c a l de Comida Rápida, Don Cangrejo. Y también a don Alexander Morales, que ganó una obra de ensayo, Gentileza de Power Music. Muy bien, maestro, muy bien. Y cuéntame, Alex, ¿qué tenemos para hoy? Para hoy tenemos. Rincón de escritores. También tenemos publicidad para emprendedores. El rescate. Reclamos reales. Biografía bandas nacionales. Guitarra en mano. Y bandas emergentes. Perfecto. Esa es la programación que tenemos para el día de hoy, para este cuarto programa. Y vamos a la música de inmediato. Que nos acompaña desde España el grupo Héroes del Silencio, del álbum Senderos de Traición de 1990. Nos acompaña el tema Entre dos tierras. Silencio. Bueno, el tema. Muy buen tema, maestro. Partimos fuerte. Entre dos tierras. Entre o sea, dos tierras. Se parte el corazón, maestro. ¿Ah? Así es. Entre la r a b i a y el olvido. Alex, déjame contarte que sigue Rincón de Escritores y estoy intrigado por saber dónde estuviste esta semana rescatando a l g ú n escritor por ahí, ¿no? Bueno, esta es sección es la que me conmueve en el corazón, de mi amigo Mauricio. Eh, me vi forzado de una manera increíble, forzado a viajar a los antros capitalinos, sucuchos y bares, hasta encontrar a, a nuestro amigo. ¿Te, te viste forzado a ir a bares. Sí,、eh, no, oh. no acostumbro, no acostumbro. No. Últimamente parece que anda, anda mucha gente haciendo presión, ¿no? ¿Te has、eh, sí. visto forzado mucho? Sí, sí, c o、no. <risa> Son tempestades de personas que me obligan a ir a,、ah, ya, perfecto. Ir a bares. Eh, eh, pero es netamente pega, ¿no? Es pega. Es pega, es ya. Pega. Perfecto, me queda clarísimo. Oye, cuéntame entonces a quién e n contaste r los sucuchos y bares que anduviste, ¿no? Bueno, encontré un amigo que nos entregó parte de su vida en un papel.、Y、nuestro amigo es Fernando. Fernando. Fernando Acecas. Ah, bien. Sí, él, a él le importa más.、Eh, Que lo vean como su lectura a él como persona. Se darán cuenta en la lectura. O sea, con la lectura nos va a bastar. Sí. Ah, ah bien. De hecho, se entregó el papel de una manera increíble, amigo Mauricio, a m i g o Radio Escucha. Y... y esto es lo que nos entregó nuestro amigo Fernando. Entonces, vamos en Rincón de Escritores a escuchar lo que nos dejó de regalo nuestro amigo Fernando, aquí en Radio Espacio. Hola, soy Fernando. Eh, le voy a regalar un, unos escritos que fueron hace mucho tiempo. Cuando buscaba un poco la muerte, la encontré en la heroína. Y creía que la heroína era una, una droga. La busqué durante 10 años. Y entendí que no era así, que era algo más compuesto, que era una filosofía de buscar a una mujer que siempre pensaba en la muerte. y vi que al final cuando la encontró todo se caía y no me gustó no me gustó sentir eso sentirme eternamente solo tranquilo mirando el mundo mirando ciertas cosas y aprender que lo que necesitaba no estaba en nadie más sino en mí en una guerra muy grande para entenderme yo y para entender Entender lo que yo necesitaba en el mundo y que era yo y no era nada, era un antagonista de mi propia vida. Así lo definí, que siempre e l lugar de ganar destruía a todo el mundo para sentirme un poco mejor, pero no llegué a nada, llegué a encontrarme solo, Y sucio en un bar. Oye,、eh, tremendo texto. ¿Te das cuenta, amigo Mauricio, de lo que te decía?、Eh, bueno, este texto de un amigo, lógicamente. Oye,、eh, un, vive... conf un conflicto interno que、sí. varios han tenido o hemos tenido por ahí. Los nocturnos siempre lo tienen. Siempre lo tienen. Y se responde con un bate de los silencios existenciales de, de nuestro amigo Fernando. Oye, y la última frase:、eh, Me vi solo y sucio en un bar. m e a frase. <risa> Tremenda frase.、Ah, aparece como su Bukowski entre medias. Claro. ¿Qué Como que pasa? Claro. o q u e pasa la sombra de Bukowski? La oscuridad. El... Oye, bien. Oye, muchas gracias a nuestro amigo Fernando, q u e nos dejó este hermoso texto. Oscuro texto y real texto. Realidades, í n t i m a s de Rincón de Escritores, amigo Mauricio. Me ha gustado la sección, lo que nos ha dejado. también. Nos ha dejado cosas muy notables. Me he vuelto desde un animal inconcluso a ser partícipe de la humanidad en Rincón de Escritores. Así es. Y como continúa también con música, desde España nos acompaña nuestro amigo Víctor Manuel. Del álbum Soy un corazón tendido al sol de 1978, el tema Soy un corazón tendido al sol. Aunque soy un pobre diablo, casi siempre digo la verdad.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 全ての人生を守るために、この世界はとても重要なことです。この世界はとても重要なことです。 私の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族 相ないど、あんまりない o ど、あんまりないけど、あんまりないけど、あんまりないけど、あんまりないけ 君 son amigos de verdad sé bien dónde está nunca piden nada y siempre d a dejo sangre en e l papel y todo lo que escribo al día siguiente rompería si no fuera porque creo en ti A pesar de todo, tú me haces vivir, me haces escribir dejando el rastro de mi alma y c a d a v e z eso es un girón de piel Soy un corazón tendido al sol Soy un corazón tendido al sol ¿Qué nos ha sentido ser un corazón tendido al sol, amigo Mauricio? Oye, bueno, el tema, me gustó, me gustó, me gustó. Oye, eh, Alex, eh, mira, te contaré que en nuestra sección que viene es publicidad para emprendedores.、Mucho. Una sección que nos gusta mucho por dar, tratar de aportar el pequeño grano de arena que no se puede aportar en los grandes conglomerados radiales que distan mucho de esta humilde radio urbana. Eso es, Radio Urbana. No me interesaría estar con los grandes conglomerados ni los monopolios. A mí tampoco. Así que no s i g a n llamando, no vamos a ir para allá. Este programa se queda aquí. El último llamado fue Lanchile. Claro. <risa> Perfecto. Oye, cuéntanos entonces quién nos acompaña en Publicidad para Emprendedores. Nos acompaña OBS Producciones Audiovisuales. Oye, ¿y su sitio web? www.obs.cl Su mail de contacto: obs.obs.cl. a r r a o b punto、CL. Y el número telefónico: siete seis cincuenta cuarenta cuatro uno y y ocho Perfecto. También nos acompaña el local de comida rápida Don Cangrejo. ¿Dónde está ubicado, amigo Mauricio? En Alameda cuarenta y uno cincuenta uno y y su contacto telefónico: el siete siete nueve cinco ocho uno ocho para que puedan realizar todos sus pedidos de, esta, de, esta gran, de este gran local de comida rápida, no? Jejeje. <risa> También nos acompañan las salas de ensayo de Power Music. ¿Y cuál es su página web?、Eh, www.powermusic.cl. ¿Y el m a i l amigo Mauricio?、Eh, powermusic.cl.com Y dígame cuál es el contacto telefónico: el 634-8917 en publicidad para emprendedores. Que lo que sigue. s e c i d o s s、sí, sí, e e c c o n a d s í sí, sí. sí, sí. Muchas gracias a nuestros tres gentiles patrocinadores que este, en este programa también tienen regalitos para nuestros auditores, ¿no? Sí,、ahí. pero eso al final, como siempre, vamos a entregar los premios. Eh, entonces. Eh, desde La música, maestro Mauricio, desde México. u n gran, gran pero gran pero gran grupo café ta cuba del álbum que ya hemos señalado anteriormente esto es un gustito que nos damos nosotros con este álbum soundtrack de amores perros sí, del eh, año eh, 2000 eh, es que es muy buena la banda <risa> sonora muy, hay、sí. mucho que más、eh, que la película es muy buena hay mucho que sacar de ahí no、eh, bueno entonces los dejamos con el tema de, de esta gran banda sonora de café ta cuba llamado apiéntame muérdeme Llévate contigo déjame dé Mientras yo contemplo tu partida ペアで、くわばし、たうべす、わばし、ぽーみ、いや、てば、けめ、dirás、いや、けぽーこ、さ、ぶつ、と、で、し、デスピーでて、や、の、 「テンコ a ーゴーサーボンダー」「テン i ミー Me duele que no e s t é s y tú te vas. con los temas y、sí, aquí hay para todo, hay para todo. ¿Ah? desde rebeldía hasta los suspiros del corazón maestro pero que mejor grupo café ta cuba con el tema viéntame esta es la parte que yo quiero verlo usted amigo mauricio ¿Ah? el arqueólogo de la música que ya nos ha dado varias sorpresas pero quiero preguntarte que has hecho de tu trabajo Eh, mira, bueno, para el rescate,、eh, me di el trabajo de buscar un pedido de una auditora. Bien, que, me parece. e s t a r a e s o es.、Eh, claro, un es pedido urbana, de una auditora. Comunitaria. Y un saludo para ella. Al escuchar el tema, solamente va a saber quién es, porque me pidió que no, no fuera mencionada, pero ella sabe perfectamente de quién estamos hablando. ¿Ya? Eh, entonces, eh, de un chileno, el primer chileno que aparece en el rescate. ¿Ya? Me parece bien. El señor José Alfredo Fuentes. <risa> ¿Ya?、Sí. Mira, del de álbum del mismo nombre, de José Alfredo Fuentes, de 1967. Rescate.、Eh, sí, así es.、Eh, estuvo interesante buscar esto. Déjame contarte por q u e no, no. Con el overall. Lleno de polvo. Claro, no. <risas> se me venían los vinilos encima y de repente lo único que quedó en la mano fue. Es、eh, <risas> justo lo que andamos. s e tenía la torre de vinil o encima. Claro. ¿no? <risas> Entonces,、eh, de este tema de 1967, especialmente dedicado para la auditora que lo solicitó,、eh, escuchamos tu canto. ¿Tú qué me s ほい。Me よろし José Alfredo Fuentes en el rescate. t u canto.、Ajá. ¿Cómo estuvo? Profundo tema. ¿eh? <ríe> Oye, queremos recordarle a todos nuestros auditores que para sus pedidos del rescate, para que me pongan pega, es a través de nuestro mail, radioespacio.hotmail.com. Y Alex,、eh, desde este tema、eh, vamos a pasar a la parte seria, a la parte donde nos ponemos seriecitos. Claro que sí, porque nosotros como radio nos tenemos que reflejar. ¿eh? Nos tenemos que reflejar frente a nuestros auditores. Y a lo que realmente nos interesa es saber sus dudas y sus conflictos. Porque es esta es que... una radio urbana. ¿Qué es lo que le está pasando a la gente? Exactamente. Y para eso existe la sección de reclamos reales. Perfecto. Oye,、eh, bueno, vamos entonces. No sé si quieres acotar algo o vamos de inmediato a ver qué, qué quedó del de trabajo de nuestro notero estrella, Alex Hernández, en la calle. A ver.、Eh, con esto te quiero dejar claro que al escuchar、eh, Reclamos Reales, nos estamos escuchando a nosotros mismos. Es como un espejo de voz, amigo Mauricio. Oye, bien. ¿eh? <risa> un, sí, un, un, un espejo de voz. Es un espejo de voz. Bien. Sigue con sus frases para el bronce, muy bien, Alex Hernández. Entonces, escuchemos lo que ha trabajado esta semana en la calle con reclamos reales. Mi nombre es Alexander. Un reclamo va contra el baile del c o a l específicamente y contra todas aquellas mujeres que le hacen auge a este tipo de bailes. Lo、eh, encuentro denigrante para pa la misma mujer y, y a la vez me da pena porque podría la misma mujer podría hacerse destacar. en otras cosas ya mi reclamo a contra el famosísimo baile del cual a bueno mi nombre es pablo y mi reclamo es contra la falta de oportunidades tremenda que tiene la juventud d e l día en el tiempo que estamos viviendo porque lamentablemente、eh, al no tener trabajo ni tampoco tener la posibilidad de desempeñarse en, en el estudio y todo eso cae en el flagelo de la drogadicción Y también cae en el asunto del, del alcoholismo y todas esas cosas. Y después nosotros nos estamos quejando de que la juventud、eh, anda puro haciendo daño, que anda robando y todo eso. Y si la sociedad, el gobierno,、eh, los grandes empresarios de este país no le dan la oportunidad a la juventud para que se desarrolle, ¿qué quieren? ¿Cómo, cómo esos cabros van a poder desarrollarse como personas? ¿Cómo van a poder tener la posibilidad de tener dinero? para comprarse sus cosas si es que no tienen、eh, la posibilidad de trabajar de estudiar y todo eso entonces no nos quejemos si un cabro anda robando a los 15 años a los 14 años porque le cerramos las puertas y lamentablemente lo que va a ocurrir es que esta sociedad se va a perder bueno mi nombre es Luis y mi reclamo principalmente va por el periodismo chileno que lo encuentro el más malo que pueda haber aquí en En、este n e país es lo más malo que hay porque resulta que sale un salud ídolo un futbolista un tenista o cualquier tipo de ídolo y el periodismo te lo va matando a poco ejemplo la sub 20 y ese es mi reclamo gracias、bueno, Hola mi u c c h h a o m nombre es ricardo y tengo un reclamo contra la justicia principalmente contra los jueces estos tipos de b e r í a n tener un poco más de criterio y Demorarse un poquito más、eh, y analizar los casos y no dejar suelto a tanto personaje que no debería estar afuera.、Eh, y eso nomás que cambien, ojalá. Hola, soy Felipe y quiero dar un reclamo a todos los que están apitudados aquí en Chile y que n o dejan trabajar a los que realmente se merecen trabajar. Que la empresa, b、bueno, u el n o e papá del, del hijo del que está trabajando, el, el jefe de la empresa que n o deja trabajar a todos los demás. Que realmente estudian, pasamos.、Eh, mi nombre es Jaime. Lo q Una e u de las cosas que, que ...que ha sido más recurrente en estos últimos tiempos acá en este país es la delincuencia que todo el mundo reclama, en todos los sectores, en todos los niveles, y nadie hace nada. p Entonces, r o e ¿en qué, qué país estamos viviendo? ¿Qué es lo que está haciendo la autoridad respecto a esto? Porque nos, nos dan puros mejorales respecto a esto, pero. Vemos que la delincuencia está a día aumentando más y lo más peligroso es que está aumentando en, en niños de 14, 15 años, que no tienen ninguna responsabilidad penal, pero son más peligrosos que el más pesado de los, de los ladrones, porque andan armados con, con armas de fuego, que es más peligroso todavía, pero muchachos de 14 años, entonces los legisladores, los diputados, los senadores, ¿qué es lo que están haciendo sobre eso? Ya vienen las elecciones municipales, yo creo que ahí, van a dar solución a todos los problemas, pero esos, nosotros ya sabemos que son cosas de parche nomás, solamente por el, el hecho de que van a haber elecciones, prometen y, como siempre han sido los políticos en este país, que nunca se han puesto la camiseta como corresponde. Ya entramos en o t r o t i e m p o entramos a otras h r a en este país, hay una bonanza económica que hay que saber aprovechar, ahí tenemos plata para invertir en, no sé, por mayor dotación policial, gente más preparada, s i q u i a t r a psicólogos para tocarlos, s a l v a r l o de la delincuencia. Eso salió. ¡Uy, cuánta,、wow. cuánta verdad! ¡Cuánta salió verdad salió por e s t o y cuánta vergüenza! ¡Y cuánta vergüenza! Mucho. Bien, bien, bien. La parte es que seria de Radio a n t s Un espejo、mm. de la voz. De sí. Nosotros, como Radio. Sí, oye, no sé, nosotros les recordamos que Alex va a andar por ahí、eh, captando todos sus reclamos, así que los invitamos a. Cuando Alex les pregunte cuál es su queja, su reclamo,、eh, estén con él y nos cuenten, nos cuenten para nosotros aportar, como decíamos hace un momento, el pequeño grano de arena para tratar de lograr un cambio dentro de todo esto que está pasando, ¿no? Sí, porque dentro de lo que, de lo que se, se está pidiendo es una opinión general y mucha gente no la quiere dar, tiene miedo la gente. La gente todavía está asustada. Sí, la gente se asusta por. Por los medios, más que nada, por los medios comunicacionales que existen. Pero、claro. no tengan miedo, este es un medio de ustedes, para ustedes.、Y、Eso、eh, quería decirme. No, bien. Claro, s í una radio urbana,、eh, radio espacios, su espacio, o s sea, esa es la, la intención que tenemos nosotros. n o、eh, Bueno, pero Alex, déjame contarte que, te, que desde este minuto. Caímos al punto Solo Nacionales y te voy a pedir, como ya se va a hacer característico, el, la cortina de Puntos Solo Nacionales, ¿no? Para toda la gente que goza con este asunto. Los pájaros hablan en pajarístico, maestro. Perfecto. Oye, Alex, cuéntame entonces qué nos va a acompañar en, Desde el Punto Solo Nacionales. Bueno, desde el Punto Solo Nacionales. Nos acompaña nuestra gran cantautora, posesionada internacionalmente, desgarrada por el tiempo, nuestra compañera y amiga Violeta Parra. ¡Ay,、oh, qué bien! Del álbum Santiago Penando Estás, del año 1962, el tema Al Centro de la Injusticia. Cabo de Hornos limita al sur. Se eleva en el oriente la cordillera y en el oeste luce la costanera, la costanera. Al medio están los valles con sus verdores, donde se multiplican los pobladores. Cada familia tiene muchos chiquillos. Con su miseria viven en conventillo, en conventillo. Claro que algunos viven acomodados, pero eso con la sangre del degollado. Delante del escudo más arrogante, la agricultura tiene su interrogante, su interrogante.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 De la injusticia, de la injusticia. Oye, que hermoso tema. De Violeta Parra, interpretada por la misma Sangre Maestro. Sí, por Isabel Parra, correcto.、Eh, del álbum Santiago Penando Estás de 1962. ¿Y cuánta razón tenía en ese año? Exactamente, exactamente. ¿Cuánta razón tenía? Y si Violeta. E Isabel cantaran ahora en cualquier plaza de nuestra ciudad, de nuestro país, sería lo mismo. Uy, sí, no, Habla no, de los mineros. No cambiaría. Con Conflictos mineros hay ahora. La plata para el extranjero. Conflictos también hay con el m n o Aún,、no. claro. Bueno, un hermoso tema que nos ha dejado nuestra gran amiga Violeta Parra del álbum Penando Estás de 1962. Interpretado. Por Isabel. Correcto. Y ahora, maestro, n o s t r a e algo importantísimo para que sepamos de música nacional, los radioescuchan, los amigos, tienen que saber de dónde proviene la música que emerge y que emergió y que va a emergir de estas latitudes, de Chile. Y por eso, Nuestro amigo Mauricio nos va a entregar un trabajo bastante interesante de un grupo muy bueno e importante en la lucha.、Eh, bueno, mira, en Biografía de Bandas Nacionales, esta semana tenemos a Los Miserables. Mira, esta banda se formó en junio de 1990. Claudio García, Oscar Silva, Patricio Silva, Rodrigo Silva, Francisco Silva. Y Rodrigo Pinto dan forma a Los Miserables. El álbum debut de, de esta banda, Futuro Esplendor, se publicó en 1993. Ese mismo año lanzan Pisagua 1973, un homenaje a las víctimas que fueron asesinadas en ese lugar,、eh, como todos sabemos, ¿no? De su disco Sin Dios ni Ley de 1996, Los Miserables extrajeron el sencillo Tu Alma Mía, canción que se transformó en todo un éxito para la banda. Por aquellos años, una nueva camada de jóvenes músicos daba vida a una renovada escena musical, y Los Miserables ponían su cuota de experiencia y furia sobre el escenario. Siempre con un mensaje contestatario, peleador y contrario a las reglas que indiquen el sistema, Los Miserables son casi una pieza de colección de nuestro rock que ha perdurado por los años, y que en la década del 90 marcó a generaciones con temas como Tu alma mía o Pisagua, y otros más recientes como el crack. Pero estos músicos siguen trabajando y ya anuncian un nuevo álbum para el mes de septiembre. Y para muestra, ¿qué nos trae, amigo Mauricio? Bueno,、eh, para muestra del, de los miserables del álbum En vivo, desde el estadio Víctor Jara,、oh. del año 1999, escuchamos el tema. Desde el estadio Víctor Jara, Los dos Gallos. Los miserables. Los dos gallos y en el estadio Víctor Jara. Así es, total y absolutamente en vivo. Chileno. Y como es chileno, también vienen guitarra en mano, maestro. Guitarra en mano, un poco nervioso, no se preocupe, esto es radio urbana. Así es. Así que, póngase como Ningún、vos. problema, maestro. Ese es su sitio y el sitio suyo es estar con la guitarra, que es una hermosa mujer llena de cuerdas. ¿Y qué nos puede traer, amigo Mauricio? Mira, nuestro de... otro amigo, maestro. Mira, deja. Pues... Calma, calma, calma, calma. <ríe> ya, mira, deja presentarlo como es debido.、Eh, bueno, en guitarra en mano,、eh, el invitado de esta semana. Es un gran amigo, un señor urbano, don. Obrero, maestro. Un obrero, así es. ¿O no? <ríe> es sí, un sí, o...、eh, Don David Mella en Radio Espacio.、Eh, Amigos,、eh, conocidos y desconocidos, quien、eh, escucha este tema、eh, va de parte de, de, de otro amigo y eh, es. Eh, Mucho cariño para todos los que quieran escuchar.、Eh, bueno, entonces lo dejamos con David Mella aquí en Radio Espacio. Pero David,、eh, cuéntanos cuál es el nombre del tema que nos vas a regalar ahora. Mi、sí. Nina, se llama. Porque,、eh, lo compuse para mi esposa. Se llama Nina Viviana. Está bien. Entonces, mi Nina. Ah, qué lindo. n Mi Nina. <risa> Perfecto. Entonces los dejamos con el tema m i n i n a de David Mella aquí en Radio Espacio. Ven, amor, ven a mí. ¿Qué quiero yo? Que estés junto a mí. Porque a tu lado, amor, cada día soy mucho más feliz. Más feliz. Más feliz. え <Yeah. S 2> <Yeah. S 1>、yeah. Hermoso seguir en la misma línea, compañero. Oye,、por. muchas gracias, David. Muy Guitarra bien. Guitarra en mano y urbana. Oye, oye, qué, qué romántico ahí dirigió para la señora Nina, ¿no?、Eh, bueno, desde aquí le mandamos un saludo a su señora y a sus tres niños.、Eh, Alex, me dicen. ¿Qué le dicen, maestro? Dicen que dicen. Espera, d e j a m e v la mano. <risa> Oye, don、eh, David, no es David, don, don, David? don David. Oye, muchas gracias, David. Muy bien.、Eh, me dice que tienes un datito por ahí, ¿no? Sí, tengo un datito que encontré en una feria de Santiago.、Ah, feria bien, libre, bueno, feria bien, libre. Perfecto. Hay pocas libertades. Una es la feria. <risa> perfecto. <risa> bueno, Activo Artístico Cultural、eh, nos invita a la presentación del cuarteto de cuerdas Iniesta. El paramusical del grupo o t e s a Allende O. Esto se realiza el domingo 5 de agosto y que me disculpen los amigos r a d i o Escucha que, que van, a, el... van a integrarse a la página el día lunes. Esto es el domingo 5 de agosto a las 18 horas en el club de Aptemios de Libertad 558. ¿Y saben cuánto vale la entrada? ¿Cuánto vale, amigo mío? Cuénteme. La presencia. Es entrada liberada.、Oy. Día del niño.、Estupen. Escuchar buena música y culturizarse. Exactamente. Oye, qué bien, qué bien.、Eh, bueno, les recordamos que para todos sus datos tienen que enviar un mail a radioespacio.com arroba h t m i l y nosotros vamos a estar haciendo las veces de voceros. Algo así sería, ¿no? Sí. sí. sí. O de pancarte o de panfleto, lo que sea. <risa> panfleto. Es Anunciar. El panfleto acústico. El, el panfleto el, acústico. El panfleto callejero urbano. Sí, sí. perfecto. Oye,、eh, bueno, seguimos en el punto solo nacionales. Recuerden que desde el punto que muy bien anunció mi amigo Alex Hernández,、eh, estamos con solo nacionales. ¿Y quién nos acompaña ahora, amigo mío?、Eh, es un grupo que esto es una sorpresa para nuestro amigo David, que nos acompaña también. Es el grupo Soliyuya del álbum Canto más vida del año 1980, el tema en un largo tour. A esta hora, justamente, a esta hora. すてきな人たちの夢た ん en fin. ピーターはあなたのことを思い出して、私はあなたのことを思い出して、私はあなたのことを思い出して、私はあなたのことを思い出して、 Tema: Sol y Lluvia. Y bueno, aquí en Radio Espacio queremos invitarlos a un largo tour por, por la, la música. música. <risas> por la música, la cultura, la rebeldía y las acciones. Así es. ¿Cómo estás, Alex, en este cuarto programa ya que está en curso? Es una situación ambigua. ¿Ambigua? Estoy, sí, porque estoy más relajado y más comprometido. Y la con. El compromiso tiene más más presión, pero la alegría cuarta toda situación anómala frente a mi corazón, maestro. Perfecto. Oye, de verdad queremos agradecer a sí, no, a、eh, toda la gente o sea, que nos, rotundamente, se... o sea, nos tomamos la, no,、eh... los micrófonos y, y ya no cuadra nada, loco. Por ahí uno de repente gente, se encuentra con gente que lo ha escuchado y. y... Y Se agradece el abrazo y el, y el gesto de, de decir que estamos bien encaminados, ¿no? Sí, Lo agradecemos de corazón, de verdad,、sí. a toda la gente que. Ustedes、bueno. saben de quiénes hablamos, los que nos han parado por ahí en, en algún lugar de, este, de esta ciudad, Santiago, ¿no? Santiago, y, y además que nos. O s sea, i、si、e s t a radio es para ustedes. Ustedes nos entregan la espina dorsal de la radio, que somos nosotros mismos y somos todos. Sí, si no seríamos un par de personajes sentados. Un par de sujetos sentados en una radio, tratando、nada. de hacer algo. Claro, no, pero la gente nos ha demostrado que Que le está gustando, es la idea. Los invitamos, insistimos, a difundir esto, a difundir a través vía mail, v í a CD,、eh, cualquier vía,、eh, para que se puedan comunicar con nosotros a r a d i o s p a c i o h o t m a i l c o m Y, y compartir un poco más con la gente, conocer. Hemos tenido grandes personajes aquí, como el amigo, que nos, acompaña, amigo. que nos acompaña aquí, y, y, y hemos rescatado vivencias. Ha sido más que una experiencia radial, ha sido una experiencia de vida, por más fuerte que suene. Eso es, y es lo más fuerte que tiene que sonar en la vida. Porque、sí. las muertes, las vidas, las harán emerger. Y. Como siempre, llegamos a la sección predilecta, ¿o no, amigo mío? De las bandas emergentes. Perfecto. De las bandas s o m o s de la urbanidad y de la urbanidad vamos a ser. Nacemos y morimos dentro de lo mismo. Oye, Alex, cuéntame quién fue la banda que se comunicó a nuestro mail y quiso estar. ¡Sorpresa! Y quiso estar participando. ¿De, de dónde? ¿De dónde? Desde un lugar donde han nacido. Oye, pero Alex, ojo, nos no han llegado comentarios y mails de que esto ya solamente se está escuchando. Por, eso, te, por eso tanta emoción、mm. en decirte. ¿eh? No, pero es que aparte de la banda que nos acompaña hoy día, también nos han llegado mails desde fuera de Chilito, amigo mío. ¿Qué? Porque recuerda que a través de w w w r a d i o s p a c i o t k、eh, salimos a todo el mundo y, y extrañamente nos han llegado un par de contactos desde afuera. Un saludo por eso. Un saludo para, por eso, ya. Como siempre es una, una radio urbana, como siempre con un tintito, la copa de tintito en la mano. ¿no? Tintito solo. Ya, ahora cuéntame, ¿qué nos acompaña en bandas emergentes? En bandas emergentes, amigo Mauricio, amigos de Radio Escuchas. nos acompaña el grupo Hoggers. Banda, mira y de dónde proviene amigo mío. Ay, de Ahí venía toda la...、Eh, esa alfombra roja que, que hemos entregado. Desde Concepción. Bien. Banda que nace en el 2004, amigo Mauro. Y su estilo, algo se parece a lo que hemos escuchado. Rock melódico. Y sus integrantes son Paulina en voz, debe ser una voz hermosa, hermosa, hermosa. Carlos en guitarra, Marcos en bajo y Marcelo en batería. El tema, tu calor se va de Jokers. <risa> s ェ l o ェ e o r i ウェーウェーウェーウェーウェーウェーウェーウェーウェーウェーウェーウェーウ l tiempo que r e c ー r r e nuestro ayer, el tiempo que quedó atrás。 みんな。 e calor se va de Hawkers. Oye,、eh, buena banda, desde Conce nos no ha entregado su v o Qué、música. linda voz. <ríe> Qué linda voz. Oye, no, muy bien.、Eh, bueno, les recordamos a todas las bandas que quieran participar del espacio de bandas emergentes,、eh, el, el mail de contacto de radioespacio.hotmail.com. Pero, Alex. Eh, lamentablemente, nos tenemos que despedir en esta oportunidad. Así es, porque esto continúa Esto continúa hasta que podamos. Vamos a hacer todo el esfuerzo posible por s e g u i r n o la mayor cantidad de tiempo con ustedes. Pero también para incentivar a nuestros auditores, tenemos regalitos, ¿o no? Por ejemplo, ¿qué tenemos, Alex? Eh... Fotografía estudio en tamaño 20x25, gentileza de OBS. También tenemos sándwich y bebidas para dos personas, gentileza de Don Cangrejo. Y una hora de ensayo gratuito, gentileza de Power Music. Perfecto. Oye, r e、eh, c o r d e m o s a los amigos de Radio Espacio, ¿cómo tienen que participar? Es súper simple, tienen que enviarnos un mail a r a d i o s p a c i o c o m Y indicando su preferencia dentro de los tres premios que tenemos para todos ustedes. Alex, algo más que acotar antes de cerrar este cuarto ciclo de. Las lágrimas no se escuchan, maestro. Las lágrimas no se escuchan. Y tenemos que terminar. Así es. Pero、eh, no terminar. O sea. Hacer nuevamente. Dormir. dormir un momento para volver a despertar con ustedes, amigos. Bueno, y para cerrar, una banda nacional, como siempre,、eh, desde el punto s o l o nacionales. Lucibel, del álbum Lucibel de 1998. El tema. Sembrando en el mar. r c h a u c h a u c h a u c h a u c h a u